Ya mismo a la construcción de comunicación comunitaria hoy para que nos dé una mano y nos ayude a entender un poco más la realidad y lo que está ocurriendo, lo que está en ciernes, es que estamos en contacto con la presidenta de la, del Colegio de Magistrades y Funcionarias del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura Torres. ¿Cómo le va? Juan Pablo Bertolini la saluda. Buenas tardes, encantada, mucho gusto. Es un placer comunicarnos con ustedes. Bueno, para nosotros es un placer tenerla por acá y que nos preste unos minutos de su tiempo. Por eso le estamos muy agradecidos, Laura. Lo cierto es que estamos enterándonos de estas Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina que van a estar realizándose dentro de poco y queríamos saber qué son las Jornadas Científicas de la Magistratura Bueno, es el evento académico institucional por excelencia de la magistratura argentina que ya llevamos, este va a ser el 26 sexto eh, encuentro que tenemos, lo hace, se hace cada dos años y nos convoca magistrados y funcionarios de todo el país porque somos, eh, lo que quería aclarar previamente, que nosotros como colegio de magistrados formamos parte de FAN, que es la Federación Argentina de la Magistratura y de la Función Judicial. Entonces, eh, en este evento, eh, que es bien de carácter federal, siempre nos reunimos eh, cada dos años, como decía, y tratamos temas eh, de derecho y de interés eh, actual y judicial eh, en algún lugar del país que el, el, el anterior había sido en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, este año por, por cuestiones de pandemia eh, se dio la necesidad de no poder hacer, no hacer esa reunión en un lugar determinado, pero también, eh, esto también, así que vamos a hacer un encuentro virtual. Y en lugar de hacerlo eh, como hacíamos antes eh, dos o tres días que nos reuníamos, como decían, en algún lugar del país, eh, esto se va a hacer en distintas fechas que van a ser, eh, comienzan el, el lunes 13 de, de septiembre y se van a hacer durante 13 y 14, después a la semana siguiente 20 21, 27 28 de septiembre y después 4 y 5 de octubre de 2021. La característica o, o, o la originalidad de estas jornadas es que lo que se va a tratar de hacer es un encuentro abierto, virtual, con una propuesta a la ciudadanía. Porque las, eh, si ustedes, como sabrán, y como es, es público y notorio, eh, somos interpelados con, eh, de forma eh, constante, la magistratura, eh, sobre nuestra función. Y muchas veces, eh, a veces con razón, y a veces nos atribuyen cuestiones que corresponden a la justicia federal que la, la gente no tiene por qué saber que hay justicia federal y justicia provincial. Nosotros conformamos, en FAN, las justicias provinciales. Muy bien. Que somos las que resolvemos los conflictos cotidianos de la, eh, de la gente y que y por eso esta vez ...para demostrar y que, para que la gente se entere un poco... ...qué hacemos, eh, cómo nos ocupamos de sus problemáticas cotidianas... Eh, ...lanzamos una propuesta a la ciudadanía... ...y le pedimos que se sume... ...y vea que, de qué hablamos cuando nos reunimos... ...y por eso vamos a pedir la participación y el voto... Eh, ...que ingresen a una plataforma, los que pueden, los que a través de Internet que se llama plataforma fanconecta.org.ar, y si no también va a haber un canal de YouTube, que es Prensa Fan, y donde, eh, es muy fácil, una vez que se ingresa a esa plataforma, eh, se abren un, una, muchísimas ventanas donde la gente puede eh, interiorizarse y votar a ver qué quiere que tratemos nosotros. Son grandes temáticas que ya se han planteado previamente y que tratan sobre independencia judicial, perspectiva y violencia de género, gestión judicial, resiliencia, formación y ética judicial, toma de decisiones y juicio por jurados. Cuando uno abre en esa plataforma se van diciendo, a ver, ¿qué es lo que quiere que tratemos? Desde la violencia intrafamiliares, los abusos, los derechos de los usuarios, el derecho de que compramos algo por internet y no nos cumplen, o sea, un montón de cosas que la gente se le presenta cotidianamente y, y nosotros queremos tratarlo y que la gente sepa de qué nos ocupamos y a ver cómo resolvemos esos conflictos. Y lo interesante es que es federal, participamos todas las provincias y bueno, tratamos de aunar criterios, y por supuesto exponen eh, después personalidades y doctrinarios de renombre a los cuales nosotros eh, estudiamos y, y aprovechamos para preguntar y sacarnos dudas que se nos presentan en, en, la, en lo cotidiano cuando debemos resolver los conflictos que nos presentan la gente a través de sus abogados eh, Todos los días, ¿no? Todos los días, tal cual. Laura, eh, si no me equivoco, hace más de 50 años que se están realizando entonces estas jornadas, cada dos años, en la número 26, vendría a ser una sumatoria de 52 años. Lo cierto es que eh, generalmente, a lo largo de todo este tiempo, en cada ocasión se ha convocado a personalidades, a legistas, a juristas y demás Este, para hablar, eh, por ahí, eh, puertas adentro, si se quiere, de, de esta parte de la, del Poder Judicial, que es el Colegio de la Magistratura. Eh, y ahora, en esta oportunidad, eh, como nos contaba de, de, detalladamente, va a haber varias jornadas Para, la, para atender la posibilidad de que los, las personas de nuestra sociedad que estén interesadas y se involucren manifiesten cuáles son las temáticas que, que tienen por delante. ¿Esto es la primera vez que ocurre, Laura? Sí, sí, es la primera vez. El año pasado, bueno, cuando ya, ya estaban previstas estas jornadas, se iban a realizar en la ciudad de Santa Fe. Pero bueno, el, el año pasado nos movilizó y nos hizo. Hasta Todo el Poder Judicial fue, se enfrentó a, una, a la virtualidad, ¿no? Tener que resolver los conflictos a través de la virtualidad. Y, y bueno, y, y nos contaban el, que, es, eh, fíjate vos, cuatro mi, cuatro, más de cuatro millones y medio de conflictos fueron resueltos por las justicias provinciales el año pasado. Porque a pesar de, lo que la, de que hubo virtualidad, el Poder Judicial no paró. Nosotros en la provincia de La Pampa no paramos prácticamente, no tuvimos prácticamente feria, y, y bueno, aprovechamos también para, para trabajar, interiorizarnos, y, y, y la problemática de la gente es eh, y, y, la, y, y el deseo de la gente es que los escuchemos. Eh, la gente, nosotros somos conscientes de que la gente nos ve muy lejanos, que la, la justicia es algo que está allá lejos, que no eh, por ahí nos eh, nos atribuyen que no, no conocemos la realidad, que no sabemos eh, de sus situaciones eh, y quizás en algunas ocasiones pueda que tenga razón, eh, pero las justicias provinciales eh, son bastante más cercanas. Nosotros resolvemos conflictos de to todos los días. Eh, en cuestiones laborales, cuestiones de género, cuestiones de género en temas de, de, de despidos, de despidos discriminatorios, eh, Ana, el, el derecho del usuario y del consumidor eh, hoy está en, en muy en, en práctica eh, y, y, y en verdad eh, por ahí creo que no no somos, no sabemos transmitir, eh, no sabemos llegar eh, eso es un mea culpa que estamos haciendo eh, los jueces eh, y los funcionarios en general. No tanto quizás la, la parte del funcionariado que es eh, fiscales porque están más en contacto con la prensa, porque los, eh, aquella temática que, que, eh, que trata, que son delitos, la gente es la, un poco la que más interiorizada está y entonces eh, habla más, eh, la prensa está más abierta a, a reportear no tanto la parte civil, que es la que yo estoy, eh, en lo, mi, que es mi competencia, eh, civil, comercial, laboral, etcétera y donde la gente no, por ahí no sabe que estamos resolviendo eso, y, y se queda con los, lo que pasa en Comodropi, eh, o sea, los grandes medios nacionales en general trascienden la, la, las cuestiones de, de la justicia federal, Que vaya casualidad solamente representa el 6% de los conflictos del país que resuelve la justicia federal. El 90% las resolvemos las justicias provinciales y a veces pagamos justos por pecadores, lo cual no quiere decir que este, seamos, eh, no sepamos que tenemos problemas que, que requieren eh, trabajo, dedicación, eh, mea culpa, autocrítica. Pero estamos en eso, justamente eh, desde el, los colegios, que son los lugares donde se canalizan las problemáticas eh, que tenemos, presentamos cada, los juzgados, la, los empleados y bueno, trabajamos arduamente todos los días para ir solucionando y tratando de, de solucionar los problemas de la gente porque en verdad esa es nuestra misión. Para eso hemos concursado, es, es, es nuestra función, es nuestro trabajo, digamos. Muy bien, muy bien. Yo siempre digo que, no, yo no, a mí no me gusta que me digan eh, ni vuestra señoría, ni juez, yo trabajo de juez todos los días. Algunos tienen otro trabajo, el mío me toca juzgar. Muy bien. Laura, eh, o doctora, no sé cómo... No, la, la, Laura, no soy doctora. Laura, está bien. Bueno, este, es obvio que han recogido el guante de todas estas críticas que surgen del seno de una sociedad que podemos ver eh, fácilmente ha sido protagonista de un montón de cambios que se generan en su seno y es, este, entendemos que les resulta eh, inviable seguir con esta falta de relación o de mala comunicación es es así de importante o, o estoy errando por ahí Laura no no no es cierto es una eh, hay desgraciadamente el cuando nosotros nos formamos en la en la facultad no nos forman para comunicar Y, eh, eh, y somos también, eh, recibimos, heredamos un, un, un viejo principio de que la justicia habla a través de sus sentencias. Y eso fue, quizás, en un momento, pero hoy ya la sociedad no acepta más esa, eso. La gente requiere que se le dé respuesta, que se le explique, por eso también hay todo un mandato, de por ejemplo, la redacción de nuestras sentencias tiene que ser en un lenguaje claro, en un lenguaje concreto, Deje, dejar aquellos principios, los latinazgos, aquellas palabras que, que son a lo mejor para el mundo jurídico, son comunes, pero no lo es para el común de la gente, eh, y que no entiende cuando nosotros estamos decidiendo sus problemas. La gente quiere que le resolvamos los problemas, que se los resolvamos pronto y bien. Eh, y por lo tanto merece que, bueno, que los planteos y que nosotros nos tenemos que ayornar a los nuevos tiempos, a los nuevos desafíos, a los nuevos eh, también cambios que hubo eh, profundos en el derecho, porque no se olvide que el, en el año 2015 se modificó el Código Civil y Comercial, que si bien mantiene aquellos principios de derecho que son heredados de, desde el del viejo Código Civil, sí se viene adaptando a las nuevas convenciones, a los nuevos tratados internacionales, a los nuevos mandatos de derechos humanos y, y a todos estos cambios legislativos que hay y que nos obligan a, a cambiar, a, a repensar el derecho, a repensar las situaciones. Eh, la verdad, eh, son desafíos que nos obligan a estudiar y a comprender a esta sociedad que nos, eh, nos está exigiendo que tomemos partido, que los acompañemos y que comprendamos eh, la profunda, los profundos cambios, no solamente sociales, sino individuales que se han ido produciendo a lo largo de estos 20 años o 21 años que ya llevamos desde el siglo XXI, ¿no? Que Tal cual. El, el, los cambios fueron abruptos y, y yo, que, no hace, que soy relativamente nueva en, en el Poder Judicial, porque yo te, hace 14 años que estoy en la justicia, yo vengo de la, del ejercicio profesional, eh, veo que eh, en estos últimos años hubo un cambio eh, abismal con el, respecto a aquello cuando yo ingresé al Poder Judicial. Entonces eh, requiere que nosotros nos ocupemos de estos cambios Y que cambiemos juntamente con los abogados, <ríe> eh, que también tienen que cambiar al, al ofrecernos y al presentarnos los conflictos eh, para que nosotros los resolvamos, porque la sociedad exige que nos adaptemos a estas modificaciones que, que, que son profundas y, que requir, y, requir, y requieren también un esfuerzo a veces de cambiar subjetividades con las que nosotros nos formamos, porque Yo hace poco cumplí 35 años de recibida y, y te cuento algo, por ejemplo, yo cuando rendí, eh, estudié Derecho Constitucional, no, eh, eh, está, la Constitución estaba suspendida porque era época de proceso, entonces tuve que volver a estudiar Derecho Constitucional, después volver a estudiar cuando se reformó y eso hace que uno continuamente se tenga, tenga que volver a estudiar volver a repensar el derecho, volver a adaptarse, discutir con uno mismo, criterios que ha tomado a, quizás hace 5 o 6 años, hoy ya no son válidos, eh, o por lo menos requiere que una crítica y, una, y un repensar y un reevaluar eh, las decisiones. Una Pero realidad... Una realidad, Laura, cambiante y donde la velocidad de las comunicaciones se aceleró muchísimo, como usted ha señalado, no solo en lo que va de este siglo, sino en años previos también, este, pero también, como estaba explicando perfectamente, Laura, un, eh, un reclamo y una, un lugar histórico, si quiere, eh, que, pre que pretende que haya un, un, nuevos paradigmas. ¿no? Sobre todo, este, lo que me quedaba era consultarle sobre su gestión como presidenta del colegio. Es la primera vez que hay una mujer en ese, en ese sitial, este, pero es obvio que también ha estado merodeando, merodeando en sus palabras la cuestión de género. Tiene el micrófono a disposición, Laura, para agregar o reflexionar con nosotros sobre lo que quiera, pero desde ya le estamos muy muy agradecidos. Nos queda un tendal de temáticas, Laura, que estaría buenísimo poder conversar con tiempo. Eh, mira, la en aclaración, no soy la primera presidente del ah, colegio, ah. Han, han sido varios colegas, eh, la última había sido la doctora Elena Fresco, que ahora está en el, en el Superior Tribunal de Justicia, pero eh, sí, hacía mucho que no había una mujer al frente del Colegio de Magistrados. Eh, sí, para mí fue un desafío, si bien yo hace unos cuantos años que formo parte del colegio y participo activamente es una, eh, esta vez eh, se me propuso y consideré que era momento de, de asumir esta responsabilidad es un eh, estamos es un momento donde la mujer eh, que viene luchando hace muchos años por un, un lugar eh, donde se ha avanzado mucho sobre todo en en en, en cuestiones de derechos pero Parece que todavía no basta y hay que seguir eh, discutiendo, eh, planteando eh, y haciendo nos valer eh, defendiendo nuestros derechos de igualdad. El, eh, ese viejo principio de la Constitución que dice eh, acceder a los cargos públicos por la idoneidad, donde parece ser que a veces a las mujeres nos exigen un poco más de idoneidad que a los varones. Pero, pero bueno, no es mi caso, yo no puedo, eh, soy una eh, este, privilegiada, puedo decir desde ese, desde ese punto de vista, porque no, no, no, yo no lo he padecido, lo cual no significa que no sepa o no advierta que el, el, todavía esa diferencia de, de género existe y es una lucha constante que hoy por hoy eh, hay una asociación que es ANCA, que es la Asociación de Mujeres Jueces Argentinas que llevan adelante una bandera que está luchando por, esa, por ese mayor reconocimiento sobre todo no en los, en los cargos de, eh, de jueces sino en los cargos superiores eh, pero bueno, eh, creo que, que se ha avanzado y que se debe avanzar mucho más y que la perspectiva de género tiene que estar, hoy nos atraviesa en forma transversal a todo el derecho, ya no podemos eh, seguir ignorando eh, esas diferencias y debemos hacer valer la perspectiva de género como también existen otras perspectivas, como por ejemplo el de la niñez, el de la vejez, y sobre todo de los vulnerables. Los vulnerables en, en determinadas circunstancias deben ser atendidos, a veces no corresponde aplicar la literalidad de una norma o de un derecho sino hay que ver en el contexto donde se está, eh, hay que aplicar una norma jurídica. Muy Entonces, bien. el derecho al vulnerable, que uh -huh. es lo que nos está... Tam... Por eso invito una vez más, y te agradezco la, este espacio que me das, eh, a, a conectarse a esta plataforma eh, que es eh, o, o se hace el canal de YouTube, Prensa Fan se llama, o eh, famconecta, es eh, famconecta.org.ar. Allí se pueden eh, ver, van a ver una serie de casilleros y podrán votar todos los lugares, todos los temas que crean conveniente que, eh, que nosotros eh, lo discutamos eh, a fondo eh, en estas jornadas que eh, comienzan el día 13 eh, de septiembre. Muy bien. Te un Gracias a ustedes, Laura, y que tengan muy buen resto de la jornada. Nos quedan un millón de temas pendientes. Gracias, Laura. ¿eh? De nada, el gusto es mío. Gracias. Hasta pronto. Bueno, ahí está la jueza civil santaroseña, Laura Torres.